Para, ...para hablar de, de ambiente, de ambiente, de salud, de qué no hablamos, hasta de economía. Buenas tardes, Mica. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. La verdad es que muy contento también de volver a tenerte por acá para hablar de temas que, bueno, son muy, muy amplios. La semana pasada, Mica, me quedé con la mano, con la pera estirada, ¿sí? apoyado en la mano por el, la magnitud de los problemas de los que solemos hablar, de las encrucijadas además que se presentan, como habíamos hablado, como nos charlaste también, de las megafactorías de porcinos y demás que bueno rozan muy de cerca la realidad económica de tantas personas. Eh, también los incendios estos de los humedales y demás, son temas sumamente importantes. Mica, es un gusto tenerte de nuevo por acá y lo que había quedado... Eh, en el tintero la semana pasada, que hicimos la enunciación, lo presentamos como, como tema, era una ley que se acababa de discutir y se había aprobado en diputados. Llegaba la ley Yolanda, ¿no? Sí, bueno, eh, además que la nombraste era necesario porque siempre eh, traigo estas problemáticas que son necesarias a hablar y también hay cosas que están buenas que, eh, tengamos que ten, eh, podamos tener en cuenta eh, también para para ver el lado positivo, entre comillas, porque bueno no, todo está unido en realidad, no, no podemos estar separándolo, pero eh, dentro de lo que está sucediendo también cosas, pasan cosas buenas, como decís vos, que es la sanción de la ley Yolanda, que es, es un programa de formación para agentes de cambio eh, en desarrollo sostenible. Eh, se aprobó el pasado 19, eh, con 203 votos a favor y uno en contra, dos abstenciones, pero eh, bastante... Eh, Llevadera dentro de las votaciones, por más que tuvieron 20 horas sesionando, y de paso, nada, media sesión para, para también la ley de fuego, modificación, ¿no? Eh, bastante importante porque, bueno, está destinada a llevar educación ambiental a todos los funcionarios públicos. Y fue presentado por eh, tres diputadas, eh, Camila Crescimbeni, Eugenia Cata, Catalfamo y Gladys González, eh, tres que por ahí son de distintos bloques, de distintos partidos, pero que entendieron que hay que unirse a la hora de, de hablar de ambiente en ese sentido. Eh, para contar un poco, eh, ¿por qué se llama ley Yolanda? Porque cuando decís la palabra, o sea, la ley, la gente dice que uh, no te está tirando ninguna indicación, ¿no? Sí. Bueno. A lo sumo, las personas que se enteraron de la ley Yolanda eh, la semana pasada indagaron un poquito de qué se trataba, qué era lo que se proponía la ley, pero quedó ahí. ¿Por qué se llama ley Yolanda? A ver, Mica. Se, se llama por en, en, en honor a la tucumana Yolanda Ortiz, que fue una doctora en química y la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano del país. Es, fue, es una secretaría que fue creada por Perón en 1973 y fue la, ella la primera mujer en ejercer eh, un cargo en estas, de estas características en América Latina y en el mundo también. O sea, fue bastante como eh, innovador a nivel mundial también. Eh, para repasar un poco... Inno, Virginia, innovador, es... eh, perdón, eh, Mica, la interrupción. Innovador porque llegaba al Estado, una, un, había, una se, se generaba un, este, este espacio también en, en lo medioambiental o, o me parece a mí también, por supuesto, por la llegada de una mujer a, una, a un lugar, a un espacio de poder. Pero sí. ya, ya había en esa época más o menos, este, era común que hubiera un, un lugar en el Estado que se preocupara, por lo menos, no vamos a decir que era, era posible ocuparse seriamente... Eh, en esa época de la cosa ambiental? Era, no, no, no había lugar, digamos. De hecho, cuando se creó esta secretaría, pasaba por encima de la de industria y la de economía, por lo que se generó bastante tensión cuando se creó, ¿no? Eh, digamos que... Llegaron la propia Yolanda con en entrevistas, porque me tuve que buscar interiorizar bastante una señora eh, muy interesante, si la quieren buscar. Eh, ella venía de de terminar sus estudios en, en Francia, donde se sucedió en mayo eh, del 68, que se, fue una, un levantamiento estudiantil al cual se unieron 9 millones de trabajadores en huelga, en el que se debatían temáticas bastante anticapitalistas, y se hablaba del impacto eh, del sistema productivo en el medio ambiente y el, en la salud, digamos, también, ¿no? Algo que acá, obviamente, no se hablaba. Entonces... Eh, A su vez, eh, estaba bastante interiorizado el presidente Perón en ese momento, por lo que eh, decidió crear una secretaría y, escuchado por Eva, eh, puso a una mujer que pase por encima, digamos, de las secretarías de producción y, y economía, que en ese momento, obviamente, estaban a cargo de hombres, todos hombres al poder, y apareció eh, Yolanda, bastante comprometida con la causa medioambiental, eh, haciendo pro, eh, propios estudios, digamos, de las empresas cómo no cumplían con ciertas normas que a nivel mundial se estaban implementando, como la de hacerse cargo de sus propios desechos, ¿no? La industria. Eh, así que, digamos que fue emblemático en Sudamérica, en Latinoamérica, mejor dicho, que aparezca eh, una secretaría de tales características y más, y más que nada por, eh, comandado por una mujer, una mujer científica. Eso también para decirlo. Tal cual. Ella creó el Consejo Federal del Medio Ambiente, eh, donde estaban, estaban representadas todas las provincias. Y, bueno, aparte, bueno, esto que estamos diciendo, ¿no?, la innovación fue eh, esta incorporación a la perspectiva ambiental eh, en la industria, ¿no? No se hablaba de lo ambiental, parecía como que no tenía fin. De hecho, bueno, seguimos creyendo que es así un poco, ¿no? En los últimos años eh, ella presidió una ONG ecológica, eh, era asesora eh, honorem de la Secretaría, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y del Consejo Federal de Medio Ambiente, que es el COFEMA. Eh, bueno, sí, digamos que ella ideó el COFEMA directamente, o sea, en su mente. Eh, bueno, también eh, formó la organización no gubernamental Cambiar, el cual se dedicó a la educación ambiental hasta sus últimos días. O sea, una señora guerrilla que hasta el último día siguió apostando a la educación ambiental. Volviendo a los lineamientos generales de la ley, eh, tiene como objeto garantizar la formación integral en perspectiva eh, de desarrollo sostenible, apoyada en valores eh, sustentables y ambientales para las personas que desempeñen eh, la función pública. En todos los niveles, digamos, en todas las jerarquías. Es decir, o sea, el poder legislativo, ejecutivo y judicial se establece que las máximas autoridades de eh, cada organismo eh, deben ser responsables, digamos, y, y deben garantizar la implementación de las capacitaciones eh, las que deben empezar a impartirse eh, dentro del año en el que entre en vigor la ley. O sea, que se apure, digamos. Eso obviamente se va a presionar desde afuera para que suceda. Pero bueno, cada programa debe contar con un mínimo de las siguientes temáticas. Eh, cosas que yo he hablado acá, me encanta. Concepto del desarrollo sostenible, contribución de los objetivos de desarrollo eh, sustentable nacionales, que significa también el desarrollo sustentable, una palabra que le gusta nombrar bastante a los, a los CEOs de las corporaciones hoy por hoy, pero ninguna lo es, o sea, utilizar los recursos de tal forma que queden para las generaciones futuras y se puedan renovar en sí mismos, ¿no? Gestión de residuos sólidos urbanos, cambio climático, problemáticas ambientales, recursos naturales y biodiversidad, eh, eficiencia energética, derecho ambiental, economía circular, impacto ambiental en las políticas públicas también con todo esto. Eh, la autoridad de aplicación sería, el, que ya nombré, la Comisión Asesora de Educación Ambiental, sería el, el Consejo Federal de Medio Ambiente, que es que el COFEMA. El COFEMA. Que, que, ya lo que no... fue fundado por esta señora precisamente, Yolanda. Eh, será la autoridad de aplicación y, bueno, eh, debe también como eh, elaborar políticas públicas para así garantizar su correcta aplicación y eh, la permanente actualización del contenido eh, en consonancia con organismos internacionales, como he dicho ya en otras columnas. Eh, hay muchos países que ya están bastante adelantados en cuanto a la información, en cuanto a estudios, en cuanto a investigación de, del cambio climático y debemos ponernos al día en esa temática eh, bastante urgente porque por más de que firmemos tratados internacionales como diciendo que sí, que sí, vamos a cumplir, eh, no estaríamos creo teniendo una dimensión porque hoy por hoy seguimos eh, teniendo corporaciones que deciden sobre los recursos, ¿no? Ni siquiera las regalías nos puede salvar a esta altura. Pero bueno, eh, lo bueno es que cada organismo eh, deberá incluir en su, en su página web un acceso desde donde la sociedad, o sea, las personas, y o hasta la sociedad civil, eh, podamos tener un seguimiento del grado de cumplimiento de cada uno de los poderes del Estado. O sea, eh, a ver si están cumpliendo con la ley, a ver si se están eh, asesorando como deberían, como debería ser también con la ley Micaela, pienso, ¿no? O sea, como está muy lindo todo lo que aprobaron, pero eh, tenemos que poder eh, ver eso, si realmente está funcionando. Si se, está, si se está llevando adelante toda esa formación que tiene, esa capacitación que tienen que recibir todas las la, si y los funcionarios, ley funcionarias. Mica, es eh, interesante lo que, lo que ocurre acá porque vemos que hay un resguardo que se ha tomado eh, y haces muy bien en marcar la diferencia con la ley Micaela. La ley Yolanda viene como con un seguro que se activa si... ¿Las personas que tienen que recibir estas capacitaciones no las quieren recibir, se niegan o no las reciben claro. por alguna otra razón? Claro, eh, está bueno que hayan puesto eh, al COFEMA a cargo porque, bueno, es un consejo que eh, se encarga precisamente con gente capacitada, por así decir, porque, bueno, sí, es verdad, en el ámbito ambiental. Eh, bueno... En cuanto a los representantes que tienen el COFEMA, que se yo, son de diversas jurisdicciones, eh, tienen, se despiden a través de acuerdos y normas, resoluciones, recomendaciones, consensuadas y acordadas en, en asambleas ordinarias y extraordinarias y tienen representantes de cada provincia, son especialistas, digamos. A su vez trabajan en comisiones, que está bueno que se dividen las tareas, digamos, eh, como por ejemplo, no sé, asesoramiento legislativo, biodiversidad, bosque nativo, cambio climático, educación ambiental, eh, género y ambiente, como que tienen eh, comisiones en sí donde van trabajando todos los temas y me parece que, bueno, ahí le dieron justo en el, en el clavo, <risas> eligiéndoles eh, para, para llevar adelante la capacitación a, a los poderes, que me parece que la bajada de línea es, es fundamental. El COFEMA se va a encargar, eh, digamos, de asesorar a los que están eh, en el poder, digamos, máximo, en las jerarquías máximas, y desde arriba se va a ir bajando a eh, las capacitaciones menores a todas las secretarías, subsecretarías, etcétera, dire direcciones y demás. Eh, leyendo de la ley, bueno, me, obviamente me empecé a meter cada vez más en lo que me Yolanda, ¿no? Y el mensaje que dejó en la cuestión ambiental. ¿Qué? Algo que remarcaba mucho. Sumamente sí. interesante, ¿no, Mica? Contá, contá. Sí, eh, algo que ella venía marcando. soy Una señora con eh, todos los años falleció el año pasado, a los 94 años, pero no dejó nunca de, de hablar, ¿viste?, en los medios, de quedarse ahí charlando. Ella decía que el cambio climático eh, no es un problema más, sino que es el problema a tratar. Eh, leí una entrevista muy linda que le hicieron en Página 12 que dice que, bueno, le preguntaban obviamente eh, por su paso, en lo medioambiental cómo ella se inició y demás, y decía que, bueno eh, ella tomaba como biblia el mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo que escribió Perón en Madrid en el 72, o sea, un año antes de que se cree la, la secretaría eh, porque hablaba eh, muy bien de Bastante detallado ya en la época, él entendió lo de la revolución de, de mayo en el 68, como este sistema estaba eh, generando la superproducción ya de entrada, ¿no? Estoy hablando hace muchísimos años, pero ya se estaba viendo bastante claro y más acá en, en Argentina, siendo el granero del mundo en algún momento, ¿no? En algún momento pasado. Eh, Y ella se acercó, le preguntaban cómo se acercó a la ecología y ella, bueno, aparte de estudiar, ¿no?, química, porque era lo que, le, lo que ella creía que le iba a sacar de la pobreza, digamos, ahí encontró un montón de, de conocimiento en cuanto a, a la producción a cómo se, mane cómo se manejaba la economía, digamos. Y dice que no fue, fue su propia especie la que lo acercó a la ecología, o sea, no fue por empatía a la explotación de animales, todavía, bueno, en esa época, ¿no?, Claro. Sino que las, las condiciones de trabajo de los obreros, veía ella, más de este lado peronista, ¿no? Como que nadie controlaba eso y que siempre ganaba la patronal y que ella quería buscar eh, que los trabajadores tuvieran un ambiente digno de, de, de trabajo, digamos. Como que no solo se estaba masacrando los, los ecosistemas, sino que en esos ecosistemas mismos tra habían trabajadores de los que nadie defendía, digamos. Desde ese lado me parece súper importante obviamente de, de ecología, ¿no? que es, habla de ecosistemas y que en eh, el ecosistema solo está el suelo, el agua, sus plantas características, está la, la fauna y la flora, entre esa fauna estamos nosotros animales, <ríe> también entre medio, siendo explotados. Eh, ella estuvo varios años en la gestión, eh, hasta que bueno, entró el gobierno bueno, de María Estela Martínez de Perón, la AAA y bueno, y todos los atropellos que sabemos. Pero se encargó durante su gestión, hasta el 75 creo que estuvo a cargo. Eh, sí, eh, prohibió la habilitación de las empresas que no declaraban cómo se, hacía, cómo se harían cargo de los desechos. O sea, era como directamente, <ríe> llegó bastante cortadora, ¿viste? Eh, a mí me, cuando lo leí fue, me impresionó como les pegó un frenate a las corporaciones de si vos no me haces un plan de impacto ambiental, yo no te doy la habilitación. Bueno, Lo hizo y, bastante simple. Y ahí, Mica, se, se ve entonces cómo puede funcionar eh, la voluntad política, que muchas veces la oímos mencionar, pero no conocemos muchos ejemplos, de este, voluntad política aplicada, porque si hay un legado de Yolanda, es este, justamente, fundamentalmente, la incorporación de esta perspectiva ambiental sobre la cuestión de la producción, que siempre hay que cuidarla, hay que fomentarla, hay que desarrollarla, hay que se... la industria, la industria, la industria, pero este, Yolanda se para ahí, es muy buena la mirada que nos trajiste sobre, este persona, sobre esta persona tan particular, pero además que es una verdadera precursora en toda Latinoamérica. Mica, se nos sí. acabó el tiempo, pero lo de la ley Yolanda es para seguirlo porque, como dijimos, es muy innovadora en alguna buena parte e incluso trae también este, la posibilidad de que se sufra algún castigo, alguna reprimenda por parte del contratante, de funcionarios. Así que va a estar sí. sumamente interesante ver quiénes este, se van a resistir a esta, a esta formación, lo mismo que la semana pasada en los debates en la Cámara de Diputados, no sé si los viste, estuvieron bastante oh, okay. sencillos y someros, no querían dejar ver que te, andaban con carpa, los que siempre están protegiendo los, los este, intereses de los poderosos. Mika, sí, bueno. bueno, gracias, eh, no falte, no falte gracias la semana que viene tu presencia, porfa. Bueno, lo voy a intentar. Dale, dale. La me deja por eco. Muy bien, muy bien, así sea. Por vale. supuesto que siempre te vamos a estar esperando con estos brazos virtuales abiertos. Un abrazo para allá y gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Mica Sánchez, para hablar de medio ambiente, de salud.